¿Qué tal Mónica? Buen día. Y a r a Candia y Pato Lobos aquí en el Encuentro de Viedma. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Hola, buen día. ¿Cómo están? Nosotros muy bien y con muchas ganas de conversar sobre un tema que nos requete contra importa porque tanto tiene que ver con nuestra salud, ¿no? Con los niños y con nuestra salud futura también. Cuéntenos, Semana de la、mmm, Lactancia Materna. Sí, así es.、Eh, ahora, la primera semana de agosto, del primero al siete, se conmemora la Semana Mundial de la Lactancia Materna.、Uh -huh. Y todos los años se trabaja sobre distintos lemas. Este año, el lema es Proteger la Lactancia Materna, una responsabilidad compartida.、Uh -huh. Así que me parece interesante hablar sobre ese lema, a ver cómo desde los distintos sectores nos podemos comprometer para contribuir. Eh, a ese lema. ¿sí? Uh -huh. Claro, que no, sea, apunta, que no sea un tema médico nada más.、Usted. Claro, exactamente.、Eh, apunta a que no solo sea una responsabilidad de la madre, porque parece que cuando hablamos de lactancia es una mamá,、uh -huh. una teta y un bebé. Claro.、Uh -huh. y, y en este caso lo que queremos apuntar es a que、eh, una mamá que amamanta necesita de distintos actores de la sociedad,、uh -huh. desde el compañero, el papá que está al lado. O la familia,、eh, los profesionales implicados en la atención de la salud de la mujer,、uh -huh. los distintos lugares de trabajo, ese es un punto importante, que favorezcan en, en las licencias, en los horarios flexibles, en los espacios、uh -huh. para que la mamá pueda dar de mamar. Porque、eh, ocurre que por ahí la mamá tiene la decisión firme, tiene el acompañamiento desde, desde la casa o desde, el, desde el, la atención de la salud. Y、eh, si no、eh, actuamos todos los actores sociales, no contribuimos a que se pueda llevar a cabo la meta. Claro. Sí. La Organización Mundial de la Salud propone que la lactancia exclusiva tiene que ser hasta los seis meses de vida del bebé y luego continuar hasta los dos años con la incorporación de los alimentos. Ajá. Mónica,、eh, se me viene a la mente cuando usted está hablando、eh, respecto a esto del espacio laboral, también lo que es el espacio público. No sé si continúa、sí. eh, sucediendo ¿no? esto también de, de una mujer darle el pecho a un bebé en algún espacio público,、eh, incluso, bueno, obviamente en lo que es también jornada laboral y demás, que, que es muy importante. ¿Se sigue teniendo esa mirada también estigmatizante? Yo creo que.、Eh... Es mucho menor a lo que ocurría antes. Antes, una mamá por ahí, si, si sacaba el pecho para amamantar al bebé en la plaza、uh -huh. o en una sala de espera, como que se la miraba raro. Hoy、uh -huh. en día, creo que no, que estamos tratando de vencer esos, esas limitaciones o, o el que dirá, no, al contrario. Me parece que, que todos los actores sociales estamos más implicados en esto y lo tomamos de una manera natural, como tiene que ser.、Uh -huh. Eh, igual es un trabajito de hormiga todo el tiempo, todo el año, no solamente esta semana, estar, estar favoreciendo todo lo que tiene que ver con, con la lactancia.、Uh -huh. eh, por eso, esto de la responsabilidad compartida, que todos generemos esa causa común, que、uh -huh. favorezcamos el vínculo entre la mamá y el bebé, que apoyemos la lactancia. Nosotros desde nuestro lugar en salud tenemos la tarea de difundir y promocionar los beneficios,、eh, tratar si,、eh, si es posible desde el primer minuto de vida ya colocar al bebé piel a piel con la mamá en sala de parto.、Uh -huh. Siempre que la mamá、eh, esté de acuerdo, esté cómoda, tenga ganas,、eh, lo ideal es, es prender al bebé ni bien sale de. Del útero de la mamá.、Uh -huh. claro. Mónica,、eh, recién está mencionando respecto a lo que son los beneficios. Yo personalmente no tengo mucha idea de cuáles son los beneficios este,、uh -huh. de prolongar también esto de la lactancia materna. ¿Nos podrías contar algunos? Sí, los beneficios son en la parte nutricional: para el bebé es el alimento más completo que le podemos brindar:、uh -huh. eh, vitaminas, proteínas, minerales, grasa. s Lo que tiene la leche materna es que la leche va cambiando en su composición desde el primer minuto de vida、uh -huh. y de acuerdo al, al proceso de desarrollo digestivo del bebé a medida que el bebé va creciendo.、Uh -huh. Es como el alimento ideal en cada momento de la vida de ese niño.、Claro. ¿sí? Proporciona、eh, en un principio más agua y menos grasa, luego, cuando el bebé ya sació la sed. Eh, empieza a aumentar la cantidad de grasa y a disminuir los otros componentes.、Eh, es como el, el alimento ideal en ese sentido, que tiene la proporción de alimento que el bebé necesita.、Uh -huh. Previene、eh, diarreas, tapiza el intestino y en un principio hace que se elimine el meconio, que es, vamos a llamar así como la materia fecal que tiene el feto dentro de la panza y que va eliminando los primeros días de vida en el pañal, a y u d a de laxante. ¿Sí? Previene enfermedades, desarrolla el sistema nervioso, eh, favorece eh, el vínculo, la seguridad, el apego con, con la mamá, con el papá que colabora en esta tarea.、Uh -huh. eh, a nivel、eh, psicológico y motivador para la mamá,、eh, aumenta la autoestima en la etapa del posparto, t poscesaria, digamos, posnacimiento, donde la mujer. Por ahí puede estar con dolor o desmotivada, desganada、sí. o verse físicamente mal.、Uh -huh. Bueno, esto ayuda a, a levantar la autoestima, digamos,、uh -huh. de que se está alimentando de, de tu leche, de lo que vos estás fabricando.、Eh, favorece también,、eh, incorpora anticuerpos en forma natural, favorece que esos niños se enfermen menos.、Uh -huh. En definitiva,、eh, como e c e s un combo completo. Claro. Es, es más barata, está siempre a mano. e s t r o、claro. Es、Exacto. estéril, sale de la fábrica directo al consumidor, no、Exacto. pasa por envases.、Sí. Eh, tiene muchísimos beneficios.、No. Es barata. Y, de y, a, y a demanda, de nef... claro. A demanda porque es de, de, de, de, a lo que necesita el. Exacto. El, oferta a demanda. El, oferta el, digamos que de la glándula mamaria fabrica lo que esa cría, ese niño, va necesitando. Por eso siempre decimos que. Eh, la succión favorece la producción porque、uh -huh. es oferta-demanda.、Uh -huh. Necesita más, es como que se establece esa oferta-demanda para las necesidades de ese niño.、Uh -huh. Y acá llega el proceso. Sí, sí, te escucho, l e escucho, escucho. Nosotros, nuestro deber, nuestra tarea diaria es apoyar,、uh -huh. proteger y acompañar a esa mamá porque no siempre resulta fácil、claro. la lactancia. Sí, claro. Nos encontramos a veces con, con mamás que no tienen la decisión, que no tienen ganas. Que ya están、eh, con información que viene de generación en generación con mitos, o piensa que porque tienen pechos chicos no van a tener leche,、uh -huh. o porque en la familia nadie、no、amamanto, ellas no van a poder,、eh, sí. no están acompañadas, muchas veces están solas,、uh -huh. entonces、eh, ahí hay que trabajar, apoyar y, y acompañar un, mucho más. Sí, eso de parte de la mamá, ¿no? Porque puede ocurrir estas cosas que, que usted dice, como puede haber, y seguramente las hay, la mayoría que es realmente, se, se, por decirlo de alguna manera, tal cual, se prende de la teta, o sea, se, se prende de la idea de que tiene que darle la, su leche a, al hijo. Pero también están las situaciones sociales, ¿no? En,、sí. en la que, por ejemplo, una mamá, una mamá sola, familia monoparental, o,、eh, Una familia muy pobre, muy humilde, los dos salen a laburar y allí se suspende muy rápidamente la. Claro, no queda opción. Claro. Y no es... tienen ese, ese espacio para dar de mamar o ese permiso cada dos, tres horas de, de retirarse hasta su casa porque está lejos.、Claro. Sí, sí, en sí. ese caso, si la mamá pide ayuda, consulta, por eso es importante que sepa que puede contar con esta herramienta, en con s u l t o r i o s Eh, podemos instruirla para que se saque leche y le deje al bebé y le deje esa leche a la abuela para、de、que la、mamá. abuela le pueda dar mientras ella、eh, no está durante la jornada laboral o,、uh -huh. o la persona que se quede con el bebé. A veces es el papá, a veces es una t í a una niñera.、Uh -huh. eh, pero bueno, a veces, aunque hagamos todo lo posible de parte de la mamá y de parte nuestra con, con la orientación, con el apoyo, a veces. No es fácil de lograr. Claro,、sí. Igual,、no、es, y aparte、sí. también esta, esta parte social, donde, o por lo menos es lo que también se ve desde afuera, ¿no? Esto de que las personas cuestionen、eh, a la madre hasta cuándo darle la teta también a, a su bebé, ¿no?、Uh -huh. sí. es, eso de, de decir, uy, ya tiene casi dos años, le seguís dando la teta, o, o, o cuestiones、sí. así que, que, que suceden muy seguido también, ¿no? Sí, sí, sí, es así. Tal cual.、Sí. ¿Y por qué usted cree que, que, que se dan ese tipo de situaciones? ¿Por qué, por qué la parte social está tan en, en, en eso de hasta cuándo una madre le tiene que dar la teta a un bebé? No sé decirte por qué juzgan de esa manera. Igual no, no, lo, no lo estoy visibilizando tanto eso socialmente、uh -huh. en este momento. Me parece que al contrario, que, que estamos. A, en buen camino en ese sentido, como que、eh, lo estamos tomando como algo natural y que, y que hace bien,、uh -huh. que es sano y que, no sé, no, no, la verdad no lo estoy, al contrario, es como que cada vez、eh, se toma de forma más natural.、Uh -huh. Qué bien. Esto de que desde、sí, sí. la mamá amante hasta.、Sí. Qué, qué hasta bien. También. Sí. No, que, que, que me ha pasado, ¿sí? yo lo pregunto porque, bueno, obviamente esto también es más personal, pero me ha pasado de amigas que han sido madres y que se le cuestionan, entonces por eso capaz que, que bueno que, que no sea algo tan en general ya, esto de, de cuestionamiento,、sí. que sean más、sí. unos casos aislados. Sí, o por ahí la gente que opina, por ahí todavía no ha sido mamá y entonces no sabe de lo que se genera, ¿no?、Sí. En ese vínculo. l o r a n o que es a nivel nutricional y a nivel afectivo para, el, para los niños. Claro que sí.、Eh, Mónica, ¿alguna actividad especial prevista de parte del hospital Sati para esta semana de la lact lactancia l a materna? Mira, nosotros,、eh, como es de público conocimiento, estábamos mudados e l servicio de maternidad al sanatorio hasta el día viernes, que ya retornamos. el viernes volvimos a funcionar en el hospital.、Eh, estábamos mudados. Claro. La por segunda vez en un año por el tema de, del, de, COVID. De, del COVID.、Mm -hmm. Ahora ya regresamos y la verdad que、eh, desde maternidad, no hablo por pediatría porque la verdad que no estoy al tanto, porque aún no regresamos. hoy voy a centros de salud, recién、pues、el jueves vuelvo、uh -huh. al hospital. Pero desde maternidad, lo que hicimos en conjunto con las chicas de comunicación fue un video. Eh, casero con pacientes nuestras, con、uh -huh. información para proyectar en salas de espera y mandar a, a las pacientes que veamos durante la semana, mandar videitos a n u e s t r a p a c i n t y por WhatsApp a, la, a nuestras pacientes.、Perfecto. Y además, alguno, un video de UNICEF,、eh, dos videos que vamos a compartir、eh, también en sala de espera. Es lo único que pudimos realizar porque, bueno, dada la situación, no, sí, es muy difícil. no nos permitió elaborar mucho más que eso, pero bueno. Eh, en el transcurso de, de, de la semana, en los consultorios se van, en los consultorios en van, que contemos con televisor, se van a proyectar,、eh, van a proyectar los videos del casero, el, el del hospital, y, el, y los dos de, de UNICEF con información. Y、eh, bueno, y después, a las pacientes que nos permitan mandarlo, además de estar en, en la página del hospital, mandarlo a a los WhatsApp. Eso fue d o que se nos ocurrió. Bueno, le agradecemos mucho este contacto. ¿eh? Muchas gracias. Bueno, que t e n g a、bueno, buen día. Muchas gracias a ustedes. Gracias. gracias. Hasta, hasta luego. Hasta luego. luego. Muy buen día. Mónica Chigoyen, obstetra del Hospital a Tibide Sati, conversando con nosotros a propósito de que hoy se inicia la semana de la lactancia materna. Así es. Proteger la lactancia materna, una responsabilidad compartida, es el lema de este año.